Zumba, zumba, que zumba, y al zumbio yo me fui, y a la lumbra, ya alumbra, llegué y la conocí. Ahora sí conozco yo Lo que hace tiempo buscaba La mata de los calabazos Dijo menejo el montuno Yo vengo de Cincelejo Y allá es donde está la mata Pero eso tiene un pujillo Que quiere estragarse a uno Zumba, zumba, que zumba Y al zumba. las últimas palabras del difunto Menejo cuando llegó donde su compadre Rolacho compa, ahí llego yo a ese senselejo y de pronto paré la oreja cuando oigo be, be, be, be, be. me fui al golpe del pretinazo ya llegué donde está un pozo ahí le pregunté a un tipo oiga, ese animal que puso ahí ¿qué? me dijo, esa es la trampa de la luz la trampa de la luz Yo caí en cuenta y dije, esa es la mata de los calabazos. Me metí para allá y veo ese animal con esa palistroquera yo. Hay bejucos para allá, bejuco para acá. La mata la tienen a pie de un pozo porque tienen que regalar todos los días. Ah, compa, y si usted supiera, hay unos calabacitos con sombrero yo. Y sabe usted la cosa, que de la misma mata esa reparten bejucos para zapoei. Pásense. Y la bejuquera que hay enredado en esos palos es Cincelejo. Yo voy a cortar bejuco ahora sin Cincelejo, porque yo le voy a poner bejuco a monte mío. Bueno, cogió con y menejo su machete y cortó un garabato y arrancó para sin Cincelejo. Cuando llegó allá, enganchó un alambre con el garabato y le mandó el viaje con el machete enseguida. Seguida lo cogió la corriente, parroa, y lo mató. Lo único que tuvo tiempo de decir fue, ¡ay, lo que siento es el burro Prieto! Tu región ahora está de luto porque ya me dejó este punto, Se metió a cortar el tejupo y lo mató por andar de luto